Y el menos. Último. Eso sí, el último, el último del año que va a ser este. Hola, chula. Hola, buenas, no había saludado. Pues felices en la vida de esa a todas y a todos. Y exactamente, va a ser el último de este año, del, del 15 tendríamos que hacer un repaso de cómo nos ha ido el año, ¿no? También un poco. No no sé, ¿eso harás tú? Pues cuéntalo si quieres. <risa> sí, yo desde luego no hago repasos, pero si, sí, sí. si lo quieres hacer, Mira, doy, todo eh, todo el micrófono tuyo. Ha sido así un comentario improvisado, porque realmente no me he puesto, no puesto a <risa> pensar en ello. Deberíamos de hacerlo, supongo, no lo sé. ¿En qué? Nada, que quiere hacer un repaso de su, de su año. Y dice que quiere... Hola. No sé. No, no sé, que ha sido que no ha sido premeditado, ha sido un comentario así sí, pues en, en, tu en tu subconsciente, ¿no? Ah, pues seguramente. Vale. Bueno, eh, tenemos víctima, tenemos sí, agenda, modo... tenemos receta de cocina, tenemos, vamos, estamos que lo tiramos. Una reflexión, tenemos reflexiones, reflexiones totales. Sí, la verdad que iba a ser una reflexión muy poco reflexionada, puesto que ya te digo que ha sido un comentario así y reflexivo. <risa> Bueno, ¿Qué nos cuentas? Pues a ver, eh, la agenda, agenda free Bueno, primero empezar por un poco decir que una agenda free no puede empezar más que con las elecciones que tenemos este Se domingo Se nos faltaría que nos por votar Bueno, espérate Si sí, ya dentro de poco, ¿no? bueno todos o sea, llegará son free se puede dar un paseíto te ves la escuela haces tú esto saludas Ay, bien, a la eh. gente no no hay otra no sé te tomas luego el pincho verdad, y el vino día para claro es un que día es para en la calle está todo el mundo porque hablando vas, o algo de tu colegio sí sí o igual hace mogollón que no vas como en mi caso entonces llegas y ya pues botas y te socializas porque mi colegio está rodeado de bares Sí, sí, ah, y el mío si es también Es una manera de socializarme, tremenda, sí salir Sí, sí, el mío también está Pues es que el mío no, ya ves, fíjate que de bueno, que... Que bueno, pero lo tendrás al lado Tampoco creo que sea muy difícil encontrar un bar en Bilbao o una zona que no haya Una un charca ¿eh? <risa> o sea, sí, no Es que pensando, está. digo, bueno, bueno ¿Dónde podrá estar <risa> esa? <risa> la, la, la historia para votar de la chula Para decir que no hay un bar cerca. Bueno, lo que se ha hablado no, cerca sí, porque aquí en Bilbao, ahí vale, es nada, das un paso y tienes un bar, vamos. Pues bueno, eso. pues entonces, para, para, para socializar, también hay otro día, que es el lunes, que es 21, y Santo que es Santo Tomás. Tomás. Entonces, bueno, aquí podemos socializar lo que queramos Eso sí, eh, si tomamos pinchos, pues cobras, a no ser que hagas simpas Pero bueno, en el caso de que cada una elija Entonces, a, se puede socializar, tomarse unos vinitos, tomarse el Demasiada cerdo peña Mucha peña, Mucho. mucha, mucha, mucha peña Los eso palos muy caros? Eso es cierto, sí. muy caros no Eh, eh, eh. Bueno el... No Vizcaico son baratos Chacoliña, un poco caro ¿eh? no, son, no son baratos pero bueno Es, es el precio estándar A mí tampoco. me parece un poco caro la botella de Vizcaico Chacoliña sí. Bueno pues cómprate otro de... Joder pues no sé 6 son... euros 6 eurillos eh, Pero Bueno, pero pues coger otro coger otra cosa que no sea eso, es <risa> que está aquí cada una que vaya al súper, va, se lleve la botella, a la caja. Por ejemplo, por ejemplo, un regalo que le hayan hecho y se la toma se la toma en la calle. El hecho está en que Santo Tomás, yo no sé qué qué temperatura hará. Pues estamos en verano, Ya, que, pues, en este en esta escala tropical va a seguir el asunto sí. del verano, del sur. Sí. Ah, vale. Pues hola, entonces eh, no hay problema. Desde luego entre entre el alcohol y el calor la cosa va a quedar muy sí. muy muy muy amena. Y luego ya bueno, bueno estamos solucionado ¿No un tal Jesús Astebovieta o algo así. Por favor. favor. Y un chico urgente, hay que estar atoda. Pues, sí, pues eh, nada, nos preguntan por una persona que aquí no la conocemos, entonces Bueno, bueno pues eso es nada. lo que pasa tanto en, estamos eh, con los conciertos los conciertos corales que hay en las iglesias estamos en tiempos de navidad y por las iglesias de Bilbao a partir de las 7 de la tarde eh, suele haber conciertos y muy muy bonitos luego están las calejiras, las calejiras, ya esto es por el holanchero en todos los barrios de Bilbao hay hay diferentes calejiras, pero el día eh, pero qué día bueno, eh, las calejiras son el día 23 y el día 24, 24. pero el, el propio 23, desde la Plaza Mujúa hasta el Teatro Arriaga, va a ser todo el, el paseíto del Olanchero, que es de todos los años, es el día 23 a partir de las 6 de la tarde o sea que llevas a tus nietos, llevas a tus nietas, llevas a todo a todo a, a, a quien que, quieras es que ya no en el pero ni no, no importa para ver eso, si es un espectáculo mujer, sí. a, aparte de que no crean que eso está bien que, que en las creencias pero que, que se puede sí, ver realizo, la gente raros no les gusta nada la masificación pues ya está entonces entonces pero ahí ahí están eh, ahí es la posibilidad de, eh, de ir a lo lanchero y hay dos cosas que quería comentar ...que eh, están relacionadas un poco... ...este es en, en Videbarrieta... ...y se llama Bala... ...son talleres... ...son talleres dedicados a, a, a, la, a hacer cosas con papel... ...y de formas no convencionales... ...se hacen talleres... Eh, ...algunos son gratis y otros no... El, ...está el sábado 19 de diciembre y el domingo 20... ...y a, desde las 11 de la mañana hasta las eh, 9 hay diferentes cosas para hacer entonces se están está todo relacionado con el papel y con la ilustración y con todo el elemento de la imprenta entonces es una cosa como muy interesante con diferentes talleres y con eh, para aprender o para procesar eh, elementos de texto o, o, o formas en que en que quieres poner un no sé eh, cualquier tipo de papel o de o de pues cosas relacionadas con ese con este tipo que no de es collage, ¿no? No, no no, uh -huh. no, no, no tiene nada que Porque ver. Porque tiene, tiene buena pinta Sí, y es enfrente de la de la biblioteca de Barrieta. Es un lugar que a mí me parecía muy sin sorgo y que me he enterado por casualidad. Pone Bala eh, todo con, con, con letras mayúsculas y es sobre el arte del papel entonces ahí, ahí lo van a encontrar sin sí, manipular el papel, ¿no? de diferentes formas supongo, bueno, y, manipular y era, totalmente, porque creo que es lo que hace quería hacer un alto, ahora, por acabar de decir sin sorgo, y, y me gusta mucho esa palabra, que hace mucho sí, tiempo sorgo. que no la oía sí, sí, ¿y qué quieres? no siempre no, simplemente que quería haya... sí, bueno pues <ríe> Y luego está también todo el tema de las proyecciones y cortometrajes. En Bilbo rock en el Icateneo, en el Doc Bilbao... ...hay cortometrajes toda esta semana y la que viene. Y también en algunos centros sociales como el de castaños ...y el de Ocharcoaga y el de Zorroza. Entonces eh, lo, lo, hay cantidad de, de, de cortos y son de diferentes países... Y bueno, lo único que tienen es un poco que preguntar o ver allí que, a qué horas y, y cuáles son, porque la verdad es que la, la variedad en la variedad en este caso está el gusto. ...y bueno, no tenía mucho más que decir... ...ah, cómo no, pero esto ya es para el día 29... ...el 29 que ya no es la semana que viene... ...sino la siguiente... ...pero el martes 29... ...para decirlo claramente... ...en el, en el centro municipal de Ocharcuaga... ...va a haber un recital de poesía... ...esta es libre... ...y por supuesto están invitados todos y todas... ...sí, además tenemos que comentar que... ...una muestra... ...el viernes pasado tuvimos una muestra... De lo que se va a recitar Que quedamos las tres encantadísimas, ¿verdad? Sí, con y con con la to, con tu amiga Bueno, pues eh, vamos a poner un poquito de música ¿no? Porfa Exactamente eh, Vamos a escuchar a Kistin McCall ¿Y quién es Kistin McCall? Pues ahora nuestra víctima Después nos va a explicar a Ah, vale vale, quién, vale, vale, quién, vale quién, ¿Quién puede ser? Ya, vale, vale Como si supieras ya qué des. <risa> pues... Los stood here. So I'm sitting at a bar in Guadalajara. In walks a guy, far away, looking in his eyes. He said, I've got a powerful horse outside. Right here. Estamos aquí con, en la 97 y somos las feuchas. Y, y bueno, bueno, pues nada, pues, pues vamos a empezar porque la entradilla me da que entra o no entra. Que está sin entrar. No me oye, o sea que... Mmm... Bueno, pues nuestras ya víctimas ya de... Bueno, pues nada, ya tenemos aquí a nuestra víctima, que se llama Leticia. Muy buenas tardes, Leticia. Muy buenas tardes, feuchas. Viene de Londres directamente al bocho y directamente a las feuchas, creo, ¿eh? Directamente, vamos. Es una feucha ya, porque es que nos conoce de hace muchísimo tiempo. Yo Eso diría que sí. desde el principio. Pues desde el principio, principio, sin duda, sí. Sí, sí ya o sea, ¿conociste que... los orígenes del programa? Conozco los orígenes del ¿Pero programa. habías venido Le como digo. víctima o no, simplemente...? Alguna vez vine como invitada. ¿Ah, sí? Pero vamos, sin, sin víctima. De... Vamos, que te vas a estrenar uh -huh. hoy. Parece Exactamente que sí. Exactamente. Bueno, ya. a ver, cuéntanos lo primero, que a nosotros nos gusta mucho. ¿Qué tiempo hacía en Londres? Bueno, pues eh, he salido a las 5 de la mañana, con lo cual la verdad no te puedo decir mucho, pero últimamente pues nada, un tiempo muy melo, ¿no? Está haciendo muy bueno. Sí, también como sí, aquí caloro, hombre, caloro, caloro. Sí, he visto o me han contado que ha hecho que ayer hacía 20 grados a medianoche. Sí, no, y hoy a, es, pelo, a ese eh? nivel no llegamos. Uh -huh. Bueno, a ver, mmm O sea, cuéntanos un poco, cómo, bueno, ¿de dónde eres? Porque parece que vives claro. en Londres. Claro, empecemos, o sea, empecemos, empecemos de, por dónde sí, Vamos a empezar por de dónde eres. Por de dónde eres, pues ¿qué has hecho? Pues mira, soy de Ramales, que es un pueblo en Cantabria. Uh -huh. Muy bonito ahí entre montañas. Verdaderamente, muy bonito. Uh -huh. Doy fe. ¿Qué se suele decir? Eh, y yo también. eso es ¿Y qué estudiaste? A ver, venga. Jo, pues de todo, pero vamos. a ver eh... ¿Cómo que de todo? De todo ¿Tampoco yo... tienes tantos años para que hayas estudiado de me todo? Me pasa la vida estudiando, más o menos, sin parar. Pero bueno, sí. Eh, yo ¿Empezaste fui... con qué? Pues, pues con parvulitos, creo que se empieza, ¿no? <risa> no, no, digo que empezaste estudiando qué carrera. Ah, bueno, de carreras, pues eh, pues a mí me dio por aquello de, de no tener ni idea qué hacer tuve que escoger así a ciegas y escogí empresariales y nada ahí me metí enseguida me di cuenta que no me gustaba pero pero seguí seguí seguí, seguí terminé y seguro que hasta con matrícula de honor y todo porque vamos conociéndote... pues no, de, de esos creo que creo, creo que no tuve ninguna no, no. ¿y trabajaste? De... ¿y o trabajé? No, no, después de hacer empresariales ¿seguiste estudiando? O no? no no hombre ahí ya hubo que hacer un parón y sí, claro, me puse a trabajar, sobre todo, bueno, diga a ver a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Y pues sí, estuve ahí unos, no sé cuántos años, ahí seis, siete años trabajando... así ¿Ah, ¿sí, eh? ¿Tanto? Sí. pues estuve... Mira, estuve el, el, el, el primer trabajo que tuve, lo tuve en Madrid, eh, y, y luego ya me fui enseguida a Chile, y allí me tiré pues como cinco años... O sea, pero todo relacionado con empresariales, sí, con económicas por empresariales, ahí, exactamente. ¿Cuál era la que no te gustaba, sí, eh? Pues no, no, pero oye, había que ganarse la vida y había que ir buscando. Yo tenía como mucha cosa de ir buscando a ver qué era lo que era lo que yo podía hacer con eso en la vida, que, que pues que me, que me pudiese ganar la vida y que me bueno, pues que me gustase un poquito. Mhm. Uh -huh. Y pues ahí fui probando varias cosas, en Chile... ¿En pues, Chile? que te Has dicho que en Chile estuviste bastante, ¿no? Cinco. Pues ahí estuve cinco años así, sí, pues pues eh, bueno, muy bien, hombre... ¿Qué estuviste? ¿En Santiago? En, en la... Santiago casi todo el tiempo. Estuve un, una temporada en Valdivia, ahí trabajando en la Universidad de Valdivia, eh, pero casi todo el tiempo en Santiago. ¿Y qué tal en esa época? Eso, ¿qué tal en Chile? ¿En, sí. qué, ¿en qué, hombre, qué años fueron? Ojo, pues esto sería... yo creo que fue en el 93. Ah... Eh, hombre, para mí pues fue una experiencia alucinante, lo ¿no? ¿Sí? que era bueno, pues eh, práctica. Bueno, era el segundo trabajo que tenía, yo tenía pues que tendría cuando me fui, 24, 25 y, y hombre, me pareció una experiencia alucinante. Eh, cómo se vivía en Chile, pues mmm, yo lo viví de maravilla. Eh, sí que se notaba que, que hombre estaban recién saliditos de, de pinochet de la dictadura se notaba uh -huh. un montón sí si sí, la gente pues no les gustaba hablar mucho en alto de ciertas cosas el tema político el que no era pinochetista mucho no hablaba y uh -huh. había miedo todavía no ah, se notaba mucho que había miedo sí uh -huh. sí Pero bueno, para mí, personalmente, pues no, te ves ahí como Joven como encima, empezando sí. a salir al mundo y... Oye, ¿y qué tal el trato con la gente? O sea, ¿bien? El trato con la gente, fenomenal. Sí, sí, sí. sí. Hombre, la verdad que a mí lo que me... La primera semana me... me costaba mucho entender a la gente, fíjate. Decía, pero bueno, realmente estamos todos hablando aquí el mismo idioma porque me costaba mucho entender el acento, las coletillas... Sí. Eh. Eh, y luego, no, el trato con la gente, muy bien, la gente... Eh. ¿Y a ti, que venías de la madre patria y esas cosas? Bueno, pues hombre, sí que te tomaban mucho el pelo ¿Sí? ¿no? con el tema madre patria, sí, sí, y bueno, había gente que se posicionaba mucho a favor y enseguida te decían, pues mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, tal, mi familia, porque tal... O sea, mucho buscando ¿no? la conexión y, y luego, por supuesto, había también mucha gente que, que se posicionaba en, bueno, pues... Eh, en contra. A, en contra, ¿no? Y aquí viniste El a, a ¿Y qué robar hacías? y tal. ¿Qué hacías allí exactamente? ¿Cuál era fue tu...? Pues cruz, yo me fui allí eh, a trabajar en la, en la oficina comercial de la embajada. Ah. española pues un poco hacer temas de, de promoción del comercio entre, mm, entre españa y mm, chile y organizar mm, pues eh, visitas de empresarios ahí hacer contactos estudios de mercado así un poco cosas para parayunar y qué ayunar, tal la embajada y esas cosas bueno pues bien ahí muy bien eh, de ambiente y eso bien lo que pasa es que bueno a mí personalmente pues Yo enseguida... ¿Vivías dentro del... No. O sea, no dentro de la embajada, sino, bueno, en, eh, creo que hay una zona, ¿no?, o donde viven... O sea, no dentro, pero pues mm. la gente que trabaja para, sí, en las embajadas, en algunos países, tienen como una especie de, no barrio, pero bueno, un circulito, no sé cómo decirlo, sí... Pues eso, como si no un cuarto... ¿Qué estás pero queriendo pero también, decir? ¿La zona rosa de los lugares no, no, o algo pero así? No, por eso no. no, pues eso, como si fuera una zona... Pues que la gente de la embajada española... Mmm, Hombre, se es, o sea, viven es, más o menos... Mmm, Todos juntos, por ejemplo. No, no no, no, no. Queda, no, no, en absoluto no. La embajada era, pues, una... Vamos, íbamos a trabajar a la oficina. Claro, ¿no? una oficina es una oficina como, oficina. como cualquier otro sitio. Mm. Y luego cada uno vivía, pues, donde vivía. ¿no? Pues, donde se buscaba la vida. Exactamente, <risa> donde <risa> te buscabas. <ahí> un... <risa> ah, sí, sí, además, yo me acuerdo, yo compartía piso con, eh, con una chavala que, que estaba haciendo como lo mismo que yo, pero para el gobierno vasco como para promocionar, yeah. ¿no? En el comercio entre el País uh -huh. Vasco y Bueno, sí que aquí siempre el País Vasco y sí. Chile, Chile. Sí, claro, y claro. Una relación, relaciones um, diplomáticas sí. eh, más o menos sí, claras. Sí, sí, sí. Eh, y llegó un momento porque tú has dicho que te te cuenta que no era lo que más te gustaba, ¿no? esa carrera. Hombre, claro, yo vamos, ya te digo, mi abiento estaba estudiando ya pensaba yo, uy, esto, qué rollo, que voy a hacer yo con esto. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta de que, mira, esto lo dejo y voy a hacer otra cosa? ¿Y qué hiciste? Pues, eh, hombre, yo cuando estaba ya ahí en, en, en la oficina comercial de la embajada ya pensaba yo, ¡eh, qué rollo! Esto, si a mí esto no me interesa nada. Pero, bueno, pues lo seguí intentando. Eh, en los cinco años que estuve allí, pues tuve varios trabajos, eh, a ver, como un poco probando que me iba a interesar, pero... Ya llegó un momento en que, que pensé no esto no esto no tiene sentido ¿no? yo soy muy joven la vida es muy larga hay que ganarse la vida y yo no quiero no quiero o sea, no, no tengo ni idea lo que quiero hacer pero pero sé que no tiene nada que ver con esto ¿no? me, me, me, a mí no me gusta levantarme por la mañana de la cama nada Y, ...y cuando encima te levantas para ir hacer algo que, que no te motiva en absoluto... Ese, ¿no? ...me sentía muy esclava de mí misma y no, no me gustaba nada esa sensación. ¿Y entonces cambias? Y entonces eh, bueno entonces decido tomarme un tiempo para, para, para pensar qué quiero hacer... ...porque claro, yo quería cambiar pero no tenía ni idea de a qué... ...y, y bueno, ahí me tomé un tiempo... Y te quedas en chile eh, allí? no entonces me fui eh, me fui a perú me fui a perú había conocido pues en, en, en uno de estos viajes de, de entre, vacación entre trabajo y trabajo un centro ahí en, eh, en perú muy interesante donde hacían eh, pues trabajaban con plantas ¿no? plantas de medicina amazónica tradicional y allí me fui pensé yo en este va a ser un sitio fantástico para para venir a, a plantearse un poco en la vida y a, y a ver si consigo parir un proyecto profesional para mí i y, y bueno y allí trabajan entre otras eh, entre otras cosas trabajan con con una planta alucinante que se llama ayahuasca yeah. alucinante literalmente por sí, ciento sí, sí. eh, y, y bueno pues allí me fui con esta gente y ahí estuve pues tomando ayahuasca con ellos estuvo como ocho meses y no solamente ayahuascas hacía mucho trabajo con otras plantas y, y pero pero la verdad es que me resultó oye eh, a lo largo de los meses pues eh, fui viendo cosas y atando cabos y Y me di cuenta que, que yo me tenía que dedicar obviamente pues a las cosas que a mí me interesaban y, pero claro a mí me interesaban cosas que yo no veía que yo me pudiese dedicar a ellas no me interesaba pues la psicología el masaje el yoga y, y, y cosas que, que bueno pues eran mis jóvenes me gustaba hacer mucho yoga me gustaba leer sobre temas de psicología me gustaba el masaje y en pero Perú en ese tiempo allí. La cosa es ¿no? que allí bueno, no, allí no hice nada de todo eso. Allí no, no allí me dedicaba pues bueno, a trabajar en el centro este mmm, en el que me, bueno, pues estuve ahí como un poco trabajando gratis con ellos a sí. cambio de que me dejasen participar en el trabajo que hacían con las plantas. Y, pero sí que tuve momentos así de, de de darme cuenta de decir, bueno, pues sí, esto es lo que a mí me interesa. Sí. A, ...a esto es a lo que le tengo que, que poner tiempo y empeño y energía y, uh -huh. y, y a esto me tengo que dedicar... ...y, y sobre todo me di cuenta que, que yo tenía un poco la noción de que para poder eh, trabajar con gente... ...pues ya fuese en psicología o no, para, para ayudar a la gente había que haber uno... O, ...o conseguido llegar a un nivel, no sé, personal, de desarrollo personal X... Y allí lo que vi un poco fue que no que no eso no, no, eso no era así ¿no? todos tenemos seamos quien seamos eh, la capacidad y el potencial de, de ayudar si eso es lo que queremos hacer ¿no? y, de, y de sentarnos a reflexionar con gente sobre la vida eso sólo es hay que ser humano y tener ganas de hacerlo. ¿no? Y, y bueno pues eso ahí pensé pues estupendo me voy a me voy a, a dedicar a, a poner estas cosas que a mí me interesan juntas esto de, de trabajar con el cuerpo y con la mente sí. a la vez ¿no? Y, y justo en el momento en el que en el que vi claro que que eso estaría muy bien dedicarse a eso y que y que yo podría hacerlo perfectamente no tenía ni idea de cómo pero Pero vamos, que desde luego... Eh, Pero te eh, hablaron de, te... Una, de una, especie, una terapia muy concreta, ¿no? Tuviste a una, una van vanes... A... Claro, ahí te iba a contar, ¿no? Entonces, eh, la cosa que yo cuando pensaba en hacer esto pensé, bueno, pues mmm, a mí me interesan estas cosas, las voy a estudiar independientemente y ya las pondré juntas de alguna manera. Y justo cuando estaba en esa, en esa apareció por ahí un personaje que, que estaba ahí, un chico que estaba de vacaciones y que y que le estudiaba una cosa que se llamaba psicoterapia corporal y lo estudiaba en Londres. Y, y claro, entonces cuando dijo esto de psicoterapia corporal dije, anda, pues esto esto qué es, porque suena un poco como como todo a, junto. A, a lo que a lo que yo había pensado al popurrí ese que yo pensaba que me iba a inventar. Y resulta que que nada, este chico se puso a hablar de ello y era como exactamente eso, no era como trabajar psicológicamente pero mucho desde el cuerpo y, y como, pues eso, ¿no? Desde un entendimiento de que eh, cuerpo y mente eh, son dos aspectos de, de, de lo mismo, ¿no? Del, del uh -huh. ser humano que somos, entonces eh, no se puede trabajar solo con lo uno o solo con lo otro. Entonces, llegas ¿te vas a Londres? Entonces, sí, claro, este chico... Llega sí, sí. yo ah, estoy de acuerdo, llegamos música, a Londres y, con música. vamos a Y ahora sí, Londres. Sí, eso es. A ver, chula, ¿qué, ¿qué vas a tener para para Londres? Christy Macaulay Para Christy no, ah, Christy, sí, Christy. Christy Macollie hemos pasado antes, lo hemos ¿no? antes ¿no? Ah, ah, Ahora tal, otra. otra. ¿Qué, qué tal la Stephanie Macay? Pues dale. Venga, eso. Yo no sé si es inglesa, sinceramente Pero bueno, es inglesa Bueno, da no igual, tengo ni bien. idea La esta cosa esta es, esta es que cante vez. bien Y canta the No, esta no, pues no. Ay. Ay. Está pareciendo un poco <risa> <risa> Extraño, ¿eh? <risa> Bueno, pues aquí seguimos en la bueno, 97.0 ¿no? no, con, con las feuchas acá, y con Leticia. ¿con, con Stephanie Maca, Macay, Macay, Macay, Macay. Macay, Macay, bueno. Bueno, Leti, a ver, llegamos a Londres. Llegamos a Londres, sí. Pues nada, llegamos a Londres y es ponerse a trabajar y a estudiar como loca ya sin parar. Nunca, o sea, jamás. pero ya ya cuando llegas, mmm, ¿ya para... tenías muy claro dónde tenías o que llegar, ir? Claro, porque claro, entonces este este chico que conocí básicamente me vino a decir eso que a ti te interesa ya lo hay, no te lo vas a tener que inventar, se puede ir y estudiar en Londres, que es lo que yo estoy haciendo. Y allí no hace falta visa para trabajar y, y se puede uno buscar un trabajo para pagarse los estudios... Y ala, es muy fácil, vente vale. para acá. Y entonces yo me fui para allá, me puse a trabajar. ¿Y de qué trabajaba Pues mira, el, el, primer trabajo, no, que va, el primer trabajo que tuve eh, estaba ahí como, ¿cómo se llama esto? De recepcionista en un restaurante. Ah. Esto que estás ahí ah, a la sí, puerta sí, la y, por, sí. y dices, en aquellos días que se fumaba todavía, ¿fumas o no fumas? Y ahí ya te sientas aquí, vaya, no sé qué, un rollo. Luego estuve trabajando en una agencia de viajes, todavía antes de que empezase a hacerse los bloques por Internet, y luego, en fin, pues sí... Pero bueno, pero de, a todo eso ya, empe ya estabas claro, empezando, Pero claro, a todo esto, ¿no? claro... Eh, ya estabas empezando yo a Yo ya empecé a... Claro, yo llegué ahí a ya, ya tiro hecho. Me, me, me busqué un curro, me matriculé en, en, en el tema de psicoterapia corporal. Que duró unos cuantos años. Pero eso te iba a decir uf. que era como una especie de... Como una carrera, vamos. Pues vamos, más bien sí, ¿no? Sí, sí. Yo estuve, pues yo tardé seis años, ¿no? Eh, en... en, en Bueno, no, es, no era una carrera universitaria, te iba a decir ni licenciarme, pero vamos, registrarme profesionalmente uh -huh. como psicoterapeuta. O sea, que te daba un título y todo, y todo, luego ya... Claro, claro, hombre, claro, sí, tienes que estudiar, es claro. tienes que hacer tus cosas, Entonces, eh, tienes que hacer 450 horas de trabajo clínico y, y en fin, un proceso que es largo, se tarda seis años y... Y vas, si lo haces, te registras y entonces ya... Empiezas a trabajar. Bueno, ¿y ahora qué es la psicoterapia? ¿Y ahora qué es la psicoterapia? Bueno, pues es como cualquier psicoterapia solamente que hay, digamos, que, que no solamente se habla de... de de las emociones de cómo te sientes y, de, y de, de cómo piensas sobre las cosas que te pasan sino que también se presta mucha atención a lo que es la experiencia física no como cómo te afectan las cosas físicamente y digamos que que vivimos la vida la vida es una experiencia muy física no tenemos un uh -huh. cuerpo que es nuestro órgano sensorial a través de, del cual vi, experimentamos la vida no hay luego esas esas sensaciones esas experiencias que tenemos físicas, pues se traducen en pensamientos, en emociones, eh, pero... O sea, bueno, pero entonces, para todo, ¿no? Para lo para bueno, todo, claro, para, para, lo para lo malo, lo bueno, para... Para lo malo y para regular. O sea, cuando decimos lo de somatizas, tienes un problema y tu cuerpo y somatiza. Pero cuando te sientes muy, muy feliz, bien. también es una sensación muy física, ¿no? La uh -huh. felicidad, el placer, el... el Cuando te sientes triste es una sensación muy física, ¿no? cuando te la sorpresa, cualquier cosa, ¿no? es, es una sensación muy física. Es una sensación muy física sobre la que se tienen muchos pensamientos y sobre la que se, y sobre la que se sienten muchas emociones. ¿no? Entonces son como los tres pilares de la experiencia del ser humano. Entonces nosotros, psicoterapia corporal lo que hace es también prestar atención a esa parte física, ¿no? otras otras psicoterapias prestan más atención pues a lo que es la parte emocional o, o cognitiva ¿no? uh -huh. eh, te quería preguntar porque después sé que te sacaste él la psicología reglada o como quiere decirlo no porque claro se pone que aquí en, en, en españa no podría ser ¿eh? que en los reuniones sí que puedes Eh, hacer con el curso que tú has hecho de los seis años, bueno, con uh -huh. estudios pero después te sacaste lo de... Bueno, de, si es que cuando te digo que yo ya luego nunca pareía de estudiar, no, no, es, no, no es broma ¿no? Eh, claro, yo luego pensé bueno, yo algún día me voy a querer volver a mi tierra y, y voy a querer poder no trabajar como psicóloga, que, que, que es lo que en España la figura del psicoterapeuta, yo creo que ahora ya sí que se habla de psicoterapeuta ¿no? pero antes era más... Claro, ese psicólogo. Entonces yo quería quería tener digamos una titulación que a mí me permitiese eh, trabajar en España si yo algún día quería volver. Bueno, pero yo lo que quería era preguntarte sobre Londres y sobre, sobre Londres. y sobre la psicoterapia, pues claro entonces eh, allí en, en londres eh, como concebir como concibe es decir londres es una ciudad muy estresante el ritmo psicológico de la gente es bueno malo regular como como como ves los cuerpos de los londinenses y de las londinensas londres es una ciudad muy estresante así que vamos es una, es una ciudad dura luego ya hay gente que reacciona con estrés y otros que saben no reaccionar con estrés, ¿no? Pero desde luego es una ciudad dura para vivir. Eh, y claro, eso quiere decir que, que tú pagas un precio, ¿no? Por, por, por vivir allí, moverte allí. La logística de la vida es muy complicada, es muy grande. Todo cuesta mucho esfuerzo. Vamos, eh, a cualquier sitio que tengas que ir, como mínimo, te lleva una hora, otra hora para volver. Es, eh... Claro, todo eso te, te, te mina, ¿no? Te, te deja una milla, te... Te, te chupa mucha energía eh, la, la gente acude a los psicoterapeutas sí. tanto como en Argentina o en Nueva York o cosas así en fin, Hay es que una yo, yo no práctica no sé decir ¿no? si sí, tanto sí, pero desde luego sí que, Llega. Sí que, sí que es, un, es, un, es un servicio que la gente sabe que existe y, a, y es un servicio al que se acude Se recurre mucho. tú vives bien con, con, con el trabajo, trabajo? De Dios, o sea, yo tú, trabajo claro. sí sí claro sí sí yo yo vivo pero de tienes ello. tu consulta eso tienes yo tengo mi consulta yo tengo una consulta y, y luego también trabajo en colegios eh, porque luego también me interesó pues esto no trabajar con gente joven no esperar a que a que sea el adulto el que te llega vale. ya con muchos años de, de, de haber tenido un problema sino poder trabajar ahí ya desde la base con gente joven no que se está formando Y, y entonces bueno pues empecé a trabajar también un poquito en colegios y ahí tengo como como esa doble vía de trabajo niños. Decir, se nota más más muchísima diferencia pues entonces, no no es no. más fácil no es más fácil con los niños no los niños eh, se te rompe el corazón mucho porque normalmente eh, Normalmente cuando un niño tiene un problema, de alguna forma es un reflejo de un problema que tiene la familia en sí, ¿no? Esto no quiere, no, no estoy queriendo decir en absoluto de que sea un problema de que los padres sean malos padres. Pero bueno, la vida es difícil para todos, todos tenemos dificultades en la vida y, y los niños, digamos que tienden a reflejar mucho pues los problemas que hay en las familias, ¿no? Entonces, Eh, los niños a través de su comportamiento comunican ¿no? de, que ellos están teniendo dificultad, que su familia está teniendo dificultad. Entonces es un poco... Como, como que el comportamiento de, del niño es el que levanta la alarma de que de que la familia necesita ayuda no necesita apoyo. ¿Y cuál es tu función por ejemplo tú alguien que viene a tu consulta o, del, o con los niños con los que trabajas si tú ves a un niño con problema hombre mi función es ayudar a la gente a que a que puedan disfrutar un poco más de la vida ¿no? Uh -huh. esa es la, la función ser más feliz y pues bueno, qué consejo nos darías, ya por último que se puede hacer otra pregunta qué consejo nos daría para eh, estas es navidades ¿O otros navidades <risa> no, no, no, no, Es que siempre o sea, es, es una época de conflictos flipada, flipada ahora Para, las navidades. para sí. las navidades Es que siempre suelen ser eh, Fechas de conflictos Como sabéis como todo el año. Pero más, consejo, más pero Porque mal. la gente come Esta junta, verde, junta Y se pone junta a discutir pero El consejo sería No comáis en familia juntos Igual que no vayáis en vacaciones De verano juntos <risa> Todo por Separado, siempre por separado ah, es... pero esas depresiones navideñas que mucha gente también tiene igual por estar sola o, o no están solas pero que les da es que es tan difícil no no se puede claro. dar un consejo así aquí, generalizado aquí. o sea el consejo generalizado que te voy a dar es no olvidarse nunca de respirar claro ni de sonreír ni, ni de claro, sonreír también, pero sobre todo respirar que a veces no cualquier problema si consigues respirártelo bien exactamente de alguna forma se lleva mejor pues ahora tenemos el siguiente mmm, tema, ¿no? el siguiente tema que va a ser el test, ¿El test de, de las, las feuchas ah, ya, ya es que no, sí, sí, el con... test vale, pues le vamos a hacer el test a Leticia antes de, Ay, darle, pensaba de despedirla pensaba que ibas a por la canción pero vamos, no, parece no, que no, no, no me no. libro del test no, no te vas a librar no. ya yes. Bueno, Leticia Oye, vaya ¿eh? miedo que da esto, ¿eh? <risa> Empezamos A ver, ¿tienes las mirado. camas sin hacer y pelusas debajo? Hombre, por supuesto Menos mal ¿Has hecho alguna vez un simpa? Eh, alguna vez Me, vale. Si se te aparece Aladina y te concede tres deseos, ¿cuáles pedirías? ¡Jobar! Eso ya lo voy a tener que pensar más Pues un poco rápido Pues eh, <risa> tres deseos, jobar Mira, no perder nunca el sueño eh, No perder la sonrisa Y conservar a las buenas amigas Bueno, ¿qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar? ¡Ostras! robar un banco ah, Menos más, sí, super sí. feucha ¿cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? Joder, esto ya es muy íntimo chicas. no importa, no hay nadie, no uno. Escuchando a nadie. nadie. solo uno tienes que, <risa> solo tienes que decirnos uno es verdad, no todos. lo tienes, Leticia ¿el sitio más cuál? Insólito? Es de... más insólito vale, más... pues la verdad que ninguno, yo soy muy sosa sitios insólitos, ninguno vamos te iba a decir la playa pero no tiene nada de insólito bueno, pues ya está, pues ya está. a ver, eh, defínete en una palabra este test. solo es tenemos tres minutos una palabra, bueno, ya han pasado dos pues, o sea que no queda no queda. Ramaliega Ramaliega, toma ya bueno, bien Venga. no está mal, ¿eh? Ramaliega pero sí, ¿no? pues eh, oye, pues nada, que ha sido un placer tenerte Que, que estás habitada estás invitada cada vez que vengas de london a a, se, a seguir hablando feuchas, y a seguir de, de y eso es y, y te bien. despedimos con carnemaya de en latana muy toque. bien muy bien muchas. Gracias. Pues... Eh, pues ahora tenemos... Uh... Ah, bueno, ahora vamos a hacer una llamadita de teléfono y vamos a hablar con una supercocinera que el otro día creo que... Bueno, sí, es verdad, que nos iba a dar una receta de cocina... No por Navidad ni nada, nos la iba a dar el viernes pasado Pero los mandos no, como siempre a las fechas nos cuesta un poco Y no pudo darnos la receta, así que vamos a contactar creo que hoy vamos a poder Sí, yo creo que ya puede contratar ahí Olvidaros que es pa, ni pa' Navidad ni pa' nada Es pa' que comáis cuando os dé la real gana eh, Bueno, sí, puede ser una receta navideña Hola Monse Hola Hola, Hola Monse Lo que queráis vosotras Lo que tú quieras, a nosotros nos da exactamente igual A mí bien <risa> Bueno, por las dos cosas, venga A ver, ¿qué queréis? Que os diga la recetita A ver, Monse, ¿cómo era la receta? ¿Cómo se llamaba? Eh, son chip, chipis rellenitos de changurro Chipis rellenos de que changurro Que suena muy bien Y, y eso es? para Navidad puede ser algo... Claro, es igual, ¿no? Eh, Monse, eso, eso cara receta, digo Un poquito elaborada, pero bueno, se puede hacer más El chip está un poco carito, eh está, está un poco caro, sí Se pueden siempre comprar congelados también o Hombre, sea, ya, pero no es lo mismo ya Bueno, ver, qué es... decir, pero ya en plan barato Que pasen sobre pero... de mil bajos, de no hacerse baratas Para una vez que vamos a comer chipis con changurro Vamos a ponernos en plan curioso Quitos pues. Un tamaño medio Pues a gastar Venga ah, Eso es A ver, cogemos los chipis ¿Cuántos? ¿Un kilo de chipis? Podéis coger un buey Que es más baratito Pero bueno Es ah, igual Vale, vale Bueno, primero dinos los ingredientes A ver, Nos chipis el, el sabor del buey Con buen peso Cebollitas Ajo Pimientos Un huevito, un huevito Cocido Un puerrito se, se coge Y se hace En una sartén eh, Hace Hace pues con, con los ajitos, harina y un poquito de, de cuece unos langostinos y el caldito de los langostinos, Y haces una bechamel, una bechamel con, con algo de líquido del lo de los langostinos, muy bien, Exacto. para que sepa ahí a, eh, a cosa rica. Los langostinos los troceas en cachitos. Las patas de los chipirones, las troceas en cachitos. Y las o, alitas, ¿cocidos esas. o sin cocer? ¿Crudos? Eh, lo, los los cocidos. cocidos. Porque los cuezo para la agüita que quede Ah, los, los es. lagostinos, los es. lagostinos Eso es, lo echas ahí Fríes un poquito las patitas con ello Antes de hacer la, la, la masa mm. Y haces la masita Le echas lo, las patitas de, bueno, de los chips, ya te lo he dicho sí. eh, Los langostinos troceados El, el, el, el, el, ¿El chagurro cuando echas Eh, eh, eh, al final, el ah. huevo cocido Ah, el huevo cocido, vale sí. huevo cocido? Bueno, eso todo, pero primero has puesto todos los puerros, ¿no? El, el puerro, el ajo, la cebolla eso es, para, eso es para hacer la salsa del chipi Ah, vale, vale, vale, vale Empezamos con la bechamel, ahora estamos con la bechamel Estoy con la bechamel Vale te, Unos ajitos, yo, le, yo les he unos ajitos y a veces cebolla también A la bechamel Y lo hago Y echo ahí mismo las patas de los langostinos para que oí de los langostinos de los chipirones, mm. para que se vaya haciendo. Y la bechamel es flojita o gordita, o sea, eh, ni, ni muy floja ni tampoco gordita, gordita, vas viendo, ¿no? Monse, como soléis decir, se va, se cambiáis, cambiáis, lo vas vas viendo. Eso es, eso, cada uno que lo vaya a Probas viendo. viendo. Eso me ha parecido a mí súper fuerte siempre. Tú ya vas viendo, digo, pues, no sé sí, qué no ves. No veas nada. <risa> o medidas ya claro ese es el problema a, a, a ojillo claro por eso a mí me gusta yo también hay siempre hago a ojillo las y, cosas bueno y luego el, el, el buey lo tienes ya tienes toda la carne sacada de todo no curro no pues sí pero bueno eh, si haces así para cuatro personas y si haces para ver para para 20 pues es un curro pero haces para cuatro o seis personas pues te haces un kilito y te sabe ¿Y, que, ¿Y con un changurro te vale? Y con eso, un, un kilito, yo mira, te digo, para para un kilo De chipis Un buey, eso es, el, el buey Vale kilo de chipirones, luego pues un, un, un huevo cocido, una cebolla un... ¿Y los langostos, cuántos langostinos? Y, pues los langostinos, pues como medio kilito cuatro, Vale Un cuarto de kilo, un cuarto de kilo Vale Si solamente es para que le dé el saborcito Ajá uh -huh. Y, y, y cocer el, el agua en, en, en ellos y que suelte el juguillo para hacer la bechamel Ajá, Estupendo sí. y un, eso Entonces ahí ya tenemos la bechamel hecha Una vez hecha la bechamel, o sea, cocemos el buey. el buey El buey yo normalmente lo compro ya cocido porque así cojo es que... el peso ah. A mí me gusta por eso, para, para, para saber el peso del langostino yo, eh, que lo hago así, que igual es mejor cogerlo sin cocer, pero bueno, cada uno que, que haga lo que quiera y coges un buen, que pese bien y si es hembra, mejor porque ya, más siempre suelen ser mejor las hembras eso es sí. y, y, y, de todo y lo tienes campo? ya no, disparado sé. toda la carne todos vale, sí, has limpiado ya todo y hay decir que se, se aprovechan los huevos de, la, de las hembras, que yo siempre las he tirado no. ya, no. me dicen que no tampoco, no, yo no, no come, ves además pues si también, los huevos son lo mejor si es eso es lo que no, me dicen Y bueno, pues luego una vez de que tengas todo ya el, Sí, el, el changurrillo todo hecho allí Y, y que tenga la bechamel hecha con la, con, la, con los, las patas de los chipis Ya mezclado la bechamel Y también hasta los langostinos Pues le echas a última hora también el, el changurro Y lo mezclas con todo ello uh -huh. Rellenas los chipirones ¿Lo dejas enfriar mucho tiempo la bechamel o no? No, no le dejo enfriar mucho, porque no, o sea, según, si tengo que hacer un ratito para que no me queme y lo vaya, y y lo vaya pudiendo, y ver que queda un poquito consistente también. Eso sí, que coja masa. Eso es. Eh, tampoco mucho, ya te lo he dicho. Ya. Además, le le le lo rellenas, una vez de que los tengas rellenos, uh -huh. les pones un palillo para que no se salgan, Cuando hago la salsa, la salsa le echo... Un... ¿Y los fríes o no, o nada? Yo no los frío. Vale. Yo no, yo no los frío. Hay gente que fríen antes los, los chipirones. Uh -huh. Yo no, eso también a gusto de cada uno. Yo le cojo, le echo cebollita, le echo el puerro, le echo un pimiento verde, y, y, y ahí mismo echo los chipirones. Ya, sin pasar y nada, ¿no? Así... Como sin pasar, ni sin pasar ni nada, no Y les, les pongo la olla, pues nada, nada Ah, ¿le pones en la olla? Sí, sí, yo suelo coger 5 minutos en la olla mía Ya Saca, Saco los chipirones y ya dejo la masa Y dejo la salsita que se... Que, que, que, que el caldo, que no tenga mucho caldo Porque a veces se hace caldo de los chipirones Sí, que sueltan agua Que sueltan agua le echo, Vamos, que reduzca luego la salsa Como si harías unos chipirones, normal Cada uno como los haga, ¿no sabes? Porque ya Ah, y le tomate también a la salsa uh -huh. Lo paso por puré, ya Le dejo le echo la salsa negra también a ah, le echas la salsa de los chipis Los chipis Vamos, la tinta La tinta de los chipis Eso es salsa, la, la, la tinta de los chipis Y, y luego le echas toda la, la salsita Le metes los chipirones Le das un hervor y te los comes ¿Y no, y no se te escapa el, el relleno cuando haces le ha el hervor? Te lo ha puesto un palillo Ah, bueno, vale Le, le pones el palillo y no se no se escapa. Tampoco tienes que rellenarlos mucho, claro, porque explotan igual, ¿no? Que, no, porque entonces sí que se sacan. A mí ya me ha pasado alguna vez eh, que me ha explotado no. alguno de esos rellenos, no de changurro eran estaban rellenos, sí, pues, pero más explotado. Pues, pues, bueno, esa esa puedes ponerla perfectamente para para, para pimientos rellenos igual, ¿no? Ay, no y yo es que aprovecho cuando hago el, el, eso también hago pimientos rellenos. No meto a los pimientos rellenos lo que no le meto L -l las patitas de los chips sí, sí, sí. y, y, y si hago igual si compro más sangurro porque si no igual lo he hecho más langostinos y, y, y hago, hago la, la, la mezcla para los dos ya pues nada si me estás agregando un poquito aquí la saliva eh, y quedó voy a aceptar su invitación <risa> ¿Para cuando hagas eso yo pensaba que ahora iban a tocar el timbre ¿eh? después de, iba a venir alguien con la, la baja, bandeja ¿no? la de la chipis, deja. relleno sí, de chaburro. Sí. Después de que pasen las fiestas que prepare Ima una comida y yo llevo la, yo, yo llevo unos changurritos, unos chipis, unos chipis de changurro. Vale. Yo, me, me vengo. Ah, pues me sí, me sí, sí, sí, vengo sí, sí, de Londres sí, sí. yo. Para Hombre, ese, vamos, para ese evento. Pues sí, sí. pues estamos, nada, vamos a preparar para después de la vida de hay una cenita, una comidita y tú, sí. amasada chulada, normalmente no le suele gustar esto lo hace por probar, no le gusta comer. Entonces es solo por probar, Yo por catar, a ver nuevo por tener nuevas experiencias en la vida a, no le gusta? a, la, a la chula y más para las amigas esta no le gusta comer mucho solo probar un poco sí. Sí, sí. Bueno, es el menú navideño, que está hoy Lima y la chula un poco navideña Entonces, a ver, ¿qué menú vas a poner tú para Navidad? Es que no, todavía... ¿No me, has pensado? No he pensado en nada De hecho, es que no sé ni quién va a venir a mi casa estas Navidades ¡Qué suerte tienes, chica! Sí, sí ¡Sorpresa todo! ¡Qué bien! Sí, ¡Sorpresa! Así que iré, pues poco a poco y prepararé Oye, igual preparo, mira, otra vez los chips con que les gusta a mis Mogollón, ¿no? Pues ya está, mira. Que nos gusta a todos. Que, sí? ¿Que nos gusta a todos. Ya se probar esa, Yo solo sí, eso Entre vino y vinito, pues eso, un un chipironcito. De... Sí. <risa> Pues sí, pues sí. ¿Y vosotras qué vais a preparar? ¿Por qué no nos decís a todos lo que vais a preparar ¿a alguna de vosotras? Bueno, a ver, preparar, preparar, preparar. Yo creo que de los de que aquí no hay ninguna que cocine más que yo, me parece. O sea, Exactamente, yo voy a mesa puesta. Qué suerte Y la invitada, nuestra invitada, pues no sé. Hombre, yo sí puedo también, también, ¿no? Lo que pasa es que bueno, algo habrá que hacer. Bueno, ya, elaborar, pues, pero en poner la fin, mesa yo y hacer unos sé, yo hago eso, sobre todo, eso. Eh, eso. Ya, ya, ya. Yo soy más del equipo fregar. Sí, sí, sí muy, muy bien. bien. Que no hay que pensar. Yo no lo sé, Monse. Todavía no he no, decidido cuál va a ser el menú. En Reyes, en Reyes solamente tengo a toda la familia, o sea, eso eso siempre me toca en Reyes. ¿Y qué quiere decir a toda la familia? O sea, ahí viene Ima. Viene, ah. Vienen los hijos, vienen mis padres Esos reyes fijos Ah, vaya, eso pues eso es sea, vamos. Un buen momento Pachipirones, pachipirones rellenos, pachipirones rellenos pachipirones y papimientos sabor. rellenos No, que son muchos Pues por eso te iba a decir Mejor que hagas una tortilla para ese día y terminas antes eh patata, Que seguramente que les va bien ¿Cuál? Una, una tortilla de patata con una tortilla por encima Y ya está, y van listos Y también bien ricos es que está, la verdad Yo estoy por estas navidades a hacer una, una tortilla de patata rica Es aquí Porque vamos es bueno. ¿La que dice eso? Soy, soy, la, sí. soy la que digo, sí, sí. Es sí. que hoy justo me he ido a hacer las compras de Navidad A ver si eso Y resulta que es que me parecía todo Que no sé qué iba a poner Porque está todo carísimo, es verdad Pues eso, y si me gusta también la tortilla de patata Dices, oye, pues que rica, ¿no? Sí, Pero bueno, eso sí, siempre sí. lo decimos Y después eh, Nunca, llega la llega las angulas El marisco eh, Y el paté De oca Y claro, ¿qué vas a hacer? El foie Pasan saladillas rusas en mi casa Los percebes Que me pega un largo Guapísimo Pasas. <risa> oye, bueno pues eh, nada, ¿te tenemos que dejar pues, bueno Monse, pues sí. nada Pues nos has dado unas buenas ideas Y después eso, lo prometido es deuda Después de las navidades ah, Preparamos una cenita o una comida y Eso tengo seguro que a Ima no se le va a olvidar no. Cualquier otra cosa se le puede olvidar Pero que has dicho que no, Vas a traer los chipis Eso no se le olvida <risa> ni para atrás Pastelitos de nata También Ya tenemos la cena hecha Ala. Venga Monse Pues nada, un placer Venga. Si no nos vemos o hablamos, Orionac Igualmente Y nada, hasta que vuelvas a entrar con otro menú Pues vale ¿Eh? Eso es Vale Venga, gracias, Muchas Agur gracias. Hasta luego. Chicas, que lo paséis bien Venga, Agur Bueno, pues nada, que nosotras ya nos despedimos, ¿no? Pues de sí. todas las feuchas Nos tenemos que despedir, que lo paséis muy bien Eso es, feucha. que disfrutéis Y como ha dicho Leticia Que no se os olvide sonreír Y respirar Eso es. Eh, sabéis que el domingo de este domingo se repite es las elecciones. Sí, ya. el domingo 20 Sí, pero sí, que sí, se repite el programa se, se de 7 a 8 ¡Ah, claro! <risa> Yo con las elecciones <risa> la Yo con las la elecciones El domingo 20, las elecciones Vale, con el Entonces nada, estéis invitadas Estamos en la 97 y somos las feuchas Hasta eh, enero y Eso, el domingo que se repite De 7 a 8 De 7 a 8 Y bueno, pues nos despedimos con Pat y jo. El, la canción make, make me believe in you claro, así pues hay que todo, creer, todo hay que todo creer, todo hay, todo creer todo. hay que creer pues un beso a todos, el año Favor. que viene mejor